Vanina Rivarola, a la que abrazamos desde esta conversación, la recibimos en Radio Futura, como ella abraza las territorialidades con las Guarañas, las Polcas, los Chamamés. Te damos la bienvenida con mucha alegría, Vanina, en esta tarde de hoy. Hola Lila, un placer charlar siempre con con la gente de Radio Futura que me siento un poco local en Radio <risa> después de tantos años de estar participando con, con tanta generosidad de tu parte con bueno, qué fuerza, qué fuerza tienen la, la, las letras de las canciones que interpretás, cuánta poesía que hay y cuántos por cuántos territorios nos nos va llevando, es como si remontáramos los ríos, el río Paraná, el río Paraguay, ¿no? Sí, la verdad que la música atraviesa fronteras uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, siempre pienso mucho en, en los repertorios en, en todos los aspectos, no solamente cuando canto, cuando, cuando armo un coro, un taller, porque es ideológico también elegir un repertorio, Bien, claro. Eh, implica también en el sentido de pertenencia con, con lo que uno se identifica y con la construcción que va haciendo ¿no? uh -huh. de, de esa identidad, pero los mensajes también me parecen muy importantes. Uh -huh. Sí, te reafirmás en muchos sentidos ¿sí? por las elecciones y porque también debe ser siempre volver a los lugares de origen porque sos oriunda de la provincia de Entre Ríos. Sí, volver de otro lugar, uh -huh. desde otro lugar, ¿no? Desde desde otra edad, desde otra etapa y seguir conectada, ¿no? A través de, de la música, del arte, de, de uh -huh. la poesía y, y, y todo eso. Uh -huh. Y elegí seguir eh, recorriendo, caminando acá la ciudad de La Plata también desde el trabajo colectivo porque... Trabajás mucho, eh, propiciás el trabajo colectivo, el trabajo grupal, las formaciones eh, de canto. Contanos de, de tus distintos roles, papeles que desarrollás acá en la ciudad de La Plata, que, que son menos conocidos pero tan importantes como el canto que interpretás. Eh, bueno, tal cual, eh, mm. en lo colectivo me parece fundamental, o sea, me encanta también cantar sola, pero en, en los grupos mmm, hay algo que que ocurre estando todos juntos, que no ocurre en tu casa, estando solo, ¿no? claro. o sea, hay algo, hace unas semanas también estuvimos por Paraná, Por, por Entre Ríos, uh -huh. y fue un poco así, viste, se está, parecía que se daba, parecía que no, de pronto se dio, y viajamos con Emiliano, y, y de pronto un amigo sumó su bandoneón, y uh -huh. ya era un trío, de pronto ese amigo dijo, che, le dije al Valen, ¿no? Mi amigo Gustavo Reynoso, que increíblemente toca el bandoneón, me dice, le dije al Valen, a Valentín, que toca el guitarrón. Oh, bueno, dale, de una. Qué sonido. Y... Y si sumamos una percu, dale Martín, Martín Aquilini, ¿no? Así que se armó un bandón y le invitamos a las a cantar a Agustina Monzón y a María Cuevas y sí, de una, así les armamos como una, una banda. super banda. <risa> y de todos entrerrianos y ah, Qué buena, eso también, que, de, que... de la propia tierra. Y aparte que todos viven en Paraná, pero Gustavo es de Aranguren, Valentina es de Gualeguay, Marías de Diamante, Agustina es de Brugo, no yo de Concordia, y bueno, Emiliano ya un poco entrerriano también, <ríe> en, en, esta, en esta relación, y, y fue tan hermoso, y me dice Martín que que es el que toca la percu y que siempre tiene una palabra justa, me dice lo vincular y lo colectivo van a salvar este mundo sí, y me dice totalmente. encontrarnos arriba o abajo de el escenario y celebrar ese encuentro y darnos un abrazo, o sea que uh -huh. con eso dijo todo, ¿no? Entonces, y me parece que pasa, busco también eso o me gusta propiciar, ¿no? en los coros, en los talleres ese encuentro porque pasa otra cosa. Entonces, nos volvemos más solidarios, más humanos sí. más sensibles sí. porque si no es como que todo pasa pasa un, una noticia a otra y nos vamos eh, volviendo más fríos más como, como una coraza también y ese momento que saca lo mejor gente eh, lo, lo colectivo saca lo mejor y lo veo, lo veo en, en uh -huh. los grupos uh -huh. que, que estoy saca lo mejor, tal vez en tu, su cotidiano no sé cómo es esa persona pero ahí sacó lo mejor Sí, porque también aprendemos a construir con otras personas diferentes y es lo que lo que más nos cuesta, ¿no? Saber que el otro no es igual a uno mismo y eso se aprende haciendo. Mucho más en estos días muy importante en estos días, en esta semana donde se deciden destinos, ¿no? colectivos, eh, dar cuenta de esto, ¿no? Que realmente conjunto con otros podemos construir una base más segura y, y por el bien por el bien de todos ¿no? en estas eh, diversidades ¿no? de encontrarnos con estas diversidades que somos y de, de, de tu andar por, por esta zona por esta región qué, qué ritmos son los que aunque yo hombre algunos pero sabemos que tenés un repertorio más amplio contanos ¿Cómo, cómo, ha, ¿Cómo ha sido la conformación de, de, de tu cancionero? ¿Por qué autores vas? ¿Qué compositores? ¿Qué poetas? Y me gusta cantarle a la región, uh -huh. ¿no? A la región del litoral que, que, bueno, trasciende las fronteras también, ¿no? De nuestra música eh, se escucha mucho en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, el sur del Brasil... Eh, en uruguay en chile también sé que hay algunos eh, hay digamos referentes allí y, y bueno si bien el ritmo más representante eh, más representativo es eh, el chamamé hay un montón es muy rico el, eh, la música del litoral no entonces tenemos el reguido doble que se emparenta uh -huh. con, con la milonga Tenemos eh, la chamarrita, que uh -huh. es, es un ritmo ahí de la región de Entre Ríos, pero también que viene de Uruguay, de Brasil. Sí. Tenemos eh, el gualambago, este ritmo de, sí, sí que... de misiones. Tenemos eh, los valses, tenemos los yotis, tenemos eh, infinidad, las galopas, hago muchas galopas. Eh, y bueno, paraguaya y la guarania también. Para ¿no? la galopa es paraguaya, ¿no? No, ma, más argentina. Eso? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, o sea, igual todo conviene un poco de la polca paraguaya. Uh -huh. O sea, y que a su eh... vez la polca viene de Europa, de la zona centro de Europa, ¿no? Además, y sí, en, en sus orígenes y se acreencióse acá se popularizó y se transformó, ¿no? pues nombraste la chamarrita y es otro de los ritmos que siempre nos ha llamado mucha la atención cómo eh, se ha ido regionalizando, ¿no? Hasta su nombre de la chimarrita, la chimarrita eh, y, y nos, nos presentaste todo un territorio del musical que bueno, me gustaría saber más cómo un ritmo como la chamarrita se va regionalizando en Entre Ríos, en Uruguay, en el sur de Brasil. ¿Para dónde sí, rumean eh. todos? tus tus estilos y bueno, la chamarrita eh, mi ciudad eh, limita con Uruguay, entonces mm. ha, hay también como una energía uh, rioplatense, mm -hmm. digamos en, en mi ciudad y la chamarrita, para mí eh, engloba también mm -hmm. un poco de energía uruguaya, pero también de energía brasileña, ¿no? como Eh, la música sertaneja, ¿no? Ah, como sí. tiene como o esa energía porque sí. en Entre Ríos hay hay zonas que es más tranquila, pero más lo que es el Uruguay, me parece que tiene una energía como más tirando como a esos países, bueno, Uruguay con que que se limita, pero también una energía eh, que viene del Brasil. De pareja enlazada, ¿no? Más Sí, de, de, claro, de pareja tomada. Claro, sí, sí. Claro. Sí. Eh, y Y entre esas eh, canciones eh, también se va mezclando la, eh, el guaraní, ¿verdad? ¿Cuál sí. es tu, tu historia con el guaraní? Contanos. Y mi historia con el guaraní es es, es más vinculada a la música, ¿no? A las a las canciones que, uh -huh. que fui interpretando, pero es algo que está presente, hay... ¿Verdad cómo los rasgos nativos están presentes en, en lo cotidiano sin saberlo, no en, sí, en la comida, claro. en las calles, uh -huh. en, en los arroyitos, yuqueri chico, yuqueri grande, yeruá, ¿no? que es ahí un pueblito muy cercano a Concordia, donde es ah, ¿sí? mi mamá ah, ¿sí? y mis abuelos, y es puerto yeruá. ¿no? ¿Cómo hay palabras en guaraní que, que, que de chico a uno no lo digamos, lo circundan, sí. pero, digamos, mi vínculo mayor ha sido a través de la música con, con el guaraní. Y uh -huh. eh, bueno, de esto justamente es el, la esencia del encuentro que vamos a tener el viernes y que vas a ser partícipe. Ay, sí, justamente sí, hermoso. Justamente estas memorias musicales y en las palabras. Me voy a fijar, ¿sabrás qué quiere decir Puerto Yeruá? O me voy a fijar, voy a buscar ahí. Lo vamos a sabía, pero ahora no me acuerdo. No, lo vamos a indagar, yo lo voy anotando. Puerto sí. Yerua, no sabía que hubiera en Entre Ríos lugares con nombres topónimos en guaraní. Sí, sí, sí, hay un montón. Uh -huh. hay, hay, hay un montón, un montón de calles, de parques, eh, hay hay un montón. Me lo llevo como tarea. <ríe> <ríe> ¿Y, en, ¿Y se habla guaraní en Entre Ríos? O... Se habla... Sí, yo creo, o sea, hay lugares donde se puede estudiar guaraní, creo que no con tanta presencia como no para arriba, ¿no? Como en corrientes. que, ¿no? como en corrientes, misiones, ni hablar, uh -huh, uh -huh. y Paraguay ni hablar, ¿no? Porque incluso como sí, que sí. se va cerrando el guaraní, ¿no? Eh, pero sí, hay hay presencia, hay presencia en Uruguay, hay, en Salto sé que hay una ¿Sí? comunidad guaraní, uh -huh. sí, Eh, en Concordia no hay tanta presencia, pero en otras localidades de la región sí. Uh -huh. Ah, qué interesante saberlo, sí, eh, eh, porque porque no, bueno, son son aspectos que uno no, no conoce, sino si no está con claro. gente que sea del lugar, y eh, en vos te cantas varios temas allí algunos que tienes están preparando para el próximo viernes donde donde hay palabras expresiones en guaraní mm -hmm. sí sí y que bueno también me eh, me tuve que poner a va me encanta igual cuando empiezo a preparar una canción saber el significado de todo mm -hmm. entonces por suerte tengo a mano gente conocedora ahí se no... te voy a preguntar a quiénes consultás? Bueno, eh, ahí en el centro de residentes Correntino, eh, asistía a un taller de Guaraní, que uh -huh. después, bueno, eh, se cerró, pero uh -huh. hay un profesor igual, eh, en Goya, que, que estamos en contacto. Uh -huh. Después, bueno, Víctor Hugo Vallejos, que conduce un programa que se llama Corrientes el Tiempo de la Palabra. ¡Ay, qué lindo! Eh, ¡Qué lindo nombre! Sí, sí. Sí, sí, es hermoso, que él es geógrafo y escribió un libro, dirige el coro, Pura Hei Joa, eh, del Centro Correntino, y también es geógrafo, y, y bueno, y ahí tengo una columna de 15 minutos ah. que hablo sobre las mujeres del litoral, Ay, qué belleza, yes, yes. bueno, pero contanos sí. bien dónde lo podemos sintonizar. Y es a través de la FMIRUP, ah. a ver, que voy a buscar el <risa> Para pasar bueno, paleros. si no nos lo pasás después por, por WhatsApp y nosotros lo compartimos con Dale. la audiencia. ¿Cómo eh, se llama entonces el programa Corrientes? El programa se llama Corrientes, el tiempo de la palabra. El tiempo de la palabra. Y tiene, bueno, justamente eh, leyendas, hechos, eh, uh -huh. fechas, eh, se cuentan anécdotas, ¿no?, de, de distintos lugares de Corrientes y del litoral, porque... Uh -huh justamente eh, engloba a, a gente de la región así que eh, es muy lindo y bueno, ahí eh, Manchuca se llama el profesor, después nada, por ejemplo, eh, estaba hablando con Rafa Vera, de las hermanas Vera, ah, y ella me ayudó sí. también con el guaraní para algunas canciones eh, tengo una, eh, Agustina Monzón esta chica que sí, te comentaba de Paraná sí. ella sabe muchísimo de guaraní también, entonces me ayudan con la dicción Y el significado, ¿no? Así que bueno, nada, por suerte Tengo buenas socias <risas> Sí, genial la, Bueno, las hermanas Vera Son un símbolo, ¿no? En, sí, en de, de sí, sí, sí, de todo De lucha, de perseverancia de, de talento y de, y de amor por la tarea Sí. mira acá tengo el link es ah. w perdón w radio ya ya notamos anotaron entonces es w muy fácil punto ar punto, com, punto ar. muy bien bueno y dónde esté desde dónde transmite esta radio Desde el Centro de Residentes Correntinos, ah, Gran Plata, que ah. ya los invité para el viernes. Que ¡Ay, muy vengan. bien! Pero eh, el, el idioma guaraní ha quedado, pero muy prendido en tu historia de vida, muy prendido, porque tanto que quedaron como dos estrellas en los nombres de tus hijas. Sí, sí, eh, <risa> cuando estaba embarazada de la más grande, hay un grupo que se llama Los Centroerrianos y Sondú, Y, y bueno, yo fui a un festival que se llamaba Oír el Río, ahí en Puerto Yeruá, y dije, bueno, si es niña, le voy a poner Isondú. Y, uh -huh. y, y así fue. He escuchado muchas versiones del significado, pero la que más eh, me gusta es la de que Luciérnaga, claro. que son los bichitos de luz. Yeah. Eh, y bueno, y mi hija más pequeña, que se llama Aramí, que fue un nombre que escuché en, en un viaje en una presentación por Posadas, y me gustó su significado también, que, que es Pedacito de Cielo, uh -huh. o Cielito, Exacto. y dije, bueno, será uh -huh. Aramí. Y comparte el nombre elegido por la poeta o poetisa que nos va a acompañar el viernes, que vamos a estar eh, envolviendo, acompañando la presentación de su libro, como es Agustina Aramí Ayala. Eh, así que fíjate vos cuántos cuánto, cuántas emociones, cuánta belleza que nos va a envolver, nos va a acompañar este viernes. ¿Mm? Sí, cuántos puntos, ¿Cuántos ¿no? ¿Cuántos puntos de encuentro? Sí. Sí, sí, sí hermoso. Uh -huh. Y hermoso. cuando y te llevo un poquito para ese lado, pero para la niñez tu niñez. te acordás qué, qué melodías, qué sonidos se escuchaban eh, en tu casa, entre tus vecinos en tu infancia bueno. en Concordia? Un sonido que me quedó así como grabado mm. es eh, la calandria, ah. ¿no? Este chamamé de Isaac Abitbol, mm. mm -hmm. porque estaba el correo del campo. En mi casa se escuchaba el correo del campo, ¿viste que decían? Bueno, se mandaban mensajes, como no sé, de Concordia, Puerto Yeruaga, o, eh, y era la calandria. Y yo de grande supe que era la calandria, ¿no? Pero me quedó ese sonido. Mirá. Eh, grabado de uh -huh. la infancia. Uh -huh. Bueno, así que son las melodías que te, que te fueron acunando, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno. Bueno, ¿nos querés contar más algo más sobre tu recorrido, los proyectos que tenés para este año? Porque vemos que, bueno, por lo que estás contando y por lo que vemos en, en tus redes, que sos muy andariega. Y esto de andar sumando músicos que te acompañan también es algo de tu prácticas no artísticas entonces de andar sumando este distintos músicos distintos instrumentistas emiliano siempre te acompaña sí eh, este año eh, cada año va mostrando viste cómo va a ser y a pesar de que Eh, digamos ya estamos en septiembre todavía siento que bueno viste se va armando la agenda o van ocurriendo invitaciones hermosas como esta Ajá. y bueno ha sido un año con mucha actividad eh, nos hemos presentado a dúo con Emiliano como fue el, el sábado anterior en Raíces del Dawson que fue muy emotivo Ay, sí. la gente divina que Nada, yo canté esa noche y al otro día estuve en un evento que se llama Chamamenseada, que fui con uh -huh. un grupo que se llama Conjunto Sentimiento, que es más uh -huh. chamamé bailanta y me invitaron uh -huh. a cantar y vino gente que había ido la noche anterior porque yo conté que iba a cantar ahí y... Y bueno, como algo hermoso que está por salir ya, en breve, muy en breve, son unos videos que, que filmamos y grabamos en vivo gracias a una beca eh, del Fondo Nacional de las Artes, eh, que eso está por ver la luz en breve, que, que ya estén atentos porque en breve Ajá. sale, son cinco canciones, que derábamos eh, con Emiliano, con Omar Gómez en bajo y Lucas Monzón Monzón en acordeón. Eh, después la próxima fecha, bueno, es este viernes 5, que vamos a estar con Rosy eh, de Palma, que es Ay, un, te, un honor compartir esa. Iba a decir que ella. la presentarás vos, que la con, lo contarás vos hoy. Así que eso estaba esperando para que pedirte que vos nos contaras. Sí, bueno, Rosy, que la conozco, de, sí. de la música, de, de la facultad, que es una divina divina persona, divina música, así que muy muy contenta de, de, de compartir con ella. Y, y el 13 vamos a estar acá en el Centro Cultural Julio López, en el marco de La Plata es Música, y ahí vamos a ir con banda completa, con Humber argarañaz en Bandoneón, Emiliano en guitarra, Omar Gómez en bajo y compartimos la tarde con Natalia Sturla. Ah, eh, así que va a ser como genial. un repertorio más eh, en el marco de eh, El Mes del Chamamés verdad? Porque el 19 de septiembre se celebra el Día del Chamamé en, en honor al natalicio de Tránsito Cocomarola, así uh -huh. que vamos a, a celebrar ahí. Y bueno, ya ya tenemos fechas en octubre y eso, pero bueno, le, les pido que estén atentos a las uh -huh. redes porque bueno, ahí todavía no terminó el año y, y van surgiendo cosas, sobre pero la lo mar, de los sobre videos. Lo de los videos está ahí. Digamos, Decime, repetinos en breve. Repetinos sí, Por, eh ¿Dónde va a ser el 19 de septiembre, entonces? A, en, en el Centro Cultural Chema. Julio López, sí. en 64 y 137, en Los Hornos, ah, mi sí, barrio. Claro. Así, que, <risa> así que doblemente Invitado, contenta. Y sí, la vamos a, a tener presente, a recordar por aquí, por De Pueblos y Caminantes. Sí, sí, sí, con, uh -huh. con entrada libre y gratuita, así que uh -huh. para que todos puedan venir. Y el, ahora vamos a, en un ratito, con el, el apoyo de nuestro compañero Mati, vamos a, a compartir este tema de la calandria de que, de Isaaco Isaac Bitbol y que lo interpreta justamente, va a ser un homenaje a Raúl Barbosa también, porque sí. lo interpreta Raúl Barbosa, así que es buena buen momento eh, y que nos has dejado esta propuesta. Esta pro propuesta, ¿no? nos has acercado. Pero antes eh, queríamos que, bueno, que nos contaras también que compartiéramos juntas lo que va a ser el viernes que viene aquí en Radio Futura este encuentro que hemos dado en denominar Habitar la Palabra y que justamente vas a tener la compañía, la musicalidad del acordeón. Sí, y algo más, ¿eh? algo más. más, no solo acordeón, así eh. que no lo voy a anticipar. No, no lo vas a decir. No, oh. lo, que va a ser una sorpresa. Ya veo, bueno, a las 20 vamos bueno. a estar aquí abriendo la esquina de Radio Futura para encontrarnos en este diferentes mm, formas de, de encontrar nuestras identidades en, en el guaraní, o el guaraní presente en nuestras identidades, en nuestras memorias en nuestras palabras, en las canciones, con la presencia de Rosario Palma y, y de Marina Rivarola por lo que nos vamos con, con toda esta charla que hemos tenido, con todo este viaje por el que nos ha llevado y que, si te parece o nos querés contar algo, hemos elegido un tema de los que interpretás por Luis Alberto del Paraná, que es Eh, también un compositor que muy con mucha presencia en el cancionero de Paraguay, ¿no? Sí, sí, muchísima Y con este tema que, que bueno, lo, lo has grabado junto con Emiliano y con Diego Rolón Así es, en, en mi último disco, India Exacto, que está dedicado especialmente al cancionero paraguayo, ¿verdad? Mayormente Sí, varios temas y al, que nos llevan al... para el cancionero clásico tradicional sí, sí, sí, sí uh -huh. es, es un disco es son lo tomamos al disco de Cafrune que hizo hace 50 años, que uh -huh. se llamó Yo le canto al Paraguay uh -huh. e hicimos versiones eléctricas uh -huh. por eso hay grandes clásicos y sumamos Dulce Paraguay esta guaraña de Ramón Ayala pero nosotros elegimos otra hoy, perfecto, perfecto. porque eh... Cree que hace poquito escuchamos Dulce Paraguay. Elegimos Burrerita. Ay, me encanta. <risa> Seguro que, que te cantan y porque son las que ha elegido para un álbum que tan importante y lo estamos escuchando, porque justamente nos presenta otra versión electrónica re, renovando, ¿no? la, Las versiones. Sí, aparte de Burrerita, nos dimos cuenta que también era un homenaje a la mujer. Claro. El disco a La mujer paraguaya, a la, a la mujer la trabajadora, sale, a la mujer que sale a trabajar. Y con una sonrisa, uh -huh. con una sonrisa, ¿no? Como eh, dice, hay escarcha, todo, pero ella sale repartiendo su simpatía, uh -huh. como, como dice el estribillo, y a, a la paraguaya y a la india, esta uh -huh. vertiente nativa que tenemos. Uh -huh. Y así nos vamos despidiendo hasta este viernes, hasta, hasta este un par viernes. de días, que nos vamos a dar un abrazo, vamos a cantar, vamos a bailar, eh, eh, y vamos a recorrer este universo hermoso de, de nuestras identidades y nuestras musicalidades es. nos, nos estamos viendo entonces vanina el viernes de las 20 acá en Radio Futura gracias por Así es. por toda esta charla tan linda que hemos tenido por compartir bueno, tus gracias. recuerdos y toda tu, tu trayectoria un poquito, un pedacito gracias, gracias a vos Lila a todo el equipo de Radio Futura y un cariño muy grande para toda la audiencia nos estamos encontrando Hasta prontito entonces. Hasta prontito. Gracias. Huye.